Pelea por, por mayor presupuesto para educación pública y que nosotros, este, para nosotros, es una reivindicación tanto o más importante, más importante en realidad, que, que nuestro propio salario, cierto? Porque si sí, la razón de ser del, de la escuela son los chicos, ¿sí? si los chicos no están dentro de la escuela, no tiene sentido que exista la escuela. Entonces, transmitirle a los vecinos que que esta es una pelea que nosotros damos como trabajadores de la educación y como vecinos de la ciudad de manera mancomunada con, con distintos actores de, de la comunidad.